Son las nueve en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 16 de septiembre. La pandemia sigue marcando la actualidad. Los casos de coronavirus se disparan en la Comunidad Valenciana y en Elche. Ya se han registrado 46 nuevos casos desde el pasado viernes, según los datos que aportó ayer la Consellería de Sanidad. Y lo que se esperaba ya ha llegado. Se ha aislado una clase del Colegio Blasco Ibáñez por un caso de coronavirus. La situación de los hospitales no es preocupante. Según afirmó el lunes el alcalde y en el Hospital General hay dos pacientes en la UCI ingresados, pero los centros de salud son los que más están sufriendo el aumento de casos. Ayer mismo la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Comunitaria y Familiar, María Ángeles Medina, denunciaba en este mismo programa... La saturación que se está sufriendo en atención primaria por falta de inversión. Habló de estar entrando en una segunda oleada de la pandemia y ayer por la tarde la Junta Rectora del Patronato del Misteri acordó suspender las representaciones de octubre y noviembre. Así lo comunicó ayer el alcalde a los medios de comunicación. 2020 va a ser un año en el que finalmente no se celebrará el Misteri. No lo hubo en agosto, tampoco lo va a haber ahora en noviembre y los ilicitanos no podremos disfrutar de la festa, de nuestra seña de identidad por excelencia, como nos gustaría, como hacemos cada año desde tiempos inmemoriales. No es una decisión fácil, es una decisión que desde luego respaldo como alcalde de la ciudad, pero es la mejor decisión que podríamos adoptar pensando en la festa, en los cantores. en el público. En definitiva, haciendo prevalecer el criterio de protección de la salud de la familia del Misteri y de la propia ciudad. Pues en unos minutos, después de nuestra selección musical del día, hablaremos de estos asuntos en nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas Pedro Soriano y Sacramento Alvear. Además, hoy tendremos hueco para el teatro y la política, sin olvidar nuestra ronda de noticias.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 Pues empezamos con la música que hemos seleccionado. Hoy dejamos las canciones que nos acompañaron durante los veranos... ...ya que nos encontramos en la recta final de la estación veraniega... ...y nos volvemos algo nostálgicos unos días antes de dar la bienvenida al otoño... ...en la sección de las películas de cine. Las cosas fundamentales de este programa o de nuestras vidas ocurren a medida que pasa el tiempo... ...y hay una canción de principios de los años 30 del pasado siglo... ...que quedó inmortalizada en Casablanca... Considerada, ...considerada como la mejor película de todos los tiempos... ...la melodía de una canción compuesta años antes... ...para un musical de Broadway... ...sirvió como banda sonora para ese clásico... ...y el pianista Dooley Wilson... La interpretó en el café de Rick cuando Ilsa dijo: Tócala otra vez, Sam. La historia de amor mejor contada del cine fue interpretada por Bogart y por Ingrid Bergman, con mucha química en la pantalla, pero con una relación muy fría durante el rodaje. Nunca se llevaron bien. Y lo que son las cosas: la canción El tiempo pasará no le gustó al director a Max Steiner, que estuvo a punto de suprimirla, pero no pudo repetir la secuencia donde aparece la canción, ya que la actriz. Ingrid Bergman se cortó el pelo para rodar su siguiente, su siguiente película que fue aquí en España Por quién doblan las campanas No hubo tiempo y esta hermosa canción puso la música a una historia que ha resultado mítica y producto de un cúmulo de casualidades y de decisiones de última hora El avión despegó hace más de 75 años llevando a una pareja hacia la libertad y dejando otra en tierra para combatir por ella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 Y seguimos con más música, nos quedamos con la del grupo Pentatonics con una interpretación magnífica que han realizado de la conocida canción Los sonidos del silencio.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 in restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and dead When my eyes were stabbed by the flesh of a neon that split the night and touched the sound of silence and in the naked light I saw two thousand people maybe, maybe more. more people talking without speaking people hearing without People writing songs oh. that voices oh. never oh. share, and oh. no one dare disturb oh. the song oh. of silence. Oh. Of silence. Oh. Of silence. Fool said I, you do not. Like a cancer boy Sensacionales, no cabe duda, Pentatonics. Y vamos ahora con un poeta y cantante, Marwan, que se ha convertido ya en un referente de la canción de autor en este país. Y es que el pasado mes de julio presentó La pareja interminable, un segundo adelanto de lo que será su nuevo disco, El viejo boxeador. Lo escuchamos.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 Yo en tus piernas pierdo los modales. Ay, amor, búscame. Cuando las películas se olviden de nombrarte. Cuando las canciones ya no sepan escucharte. Cuando los teléfonos no suenen llámame. Búscame. Cuando las parolas nos entiendan al mirarte, cuando los relojes ya no quieran esperarte, cuando los teléfonos nos suenen llámame, buscame. Sabes que no tenemos tren de aterrizaje, nuestro espilo para cielo abierto. A ti y a mí nos sobran las ciudades, amor. Sabes que somos dos compuestos inestables, no pueden definirnos ni entendernos, no llaman la pareja interminable, ay amor, abúscame, cuando las películas se olviden de nombrarte.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 La señorilla hasta el amar, me asombrillas me dio dormida, no hay acerta ver quédate a la cama. Las calles volverán a ser nuestro escenario, el mundo entero aplaudirá otra vez los guionistas de esta historia al que acabe bien llaman. Búscame, búscame, búscame cuando las películas se olviden de nombrarte, cuando las canciones ya no sepan escucharte, cuando los teléfonos no suelen, llámame, búscame cuando las parolas no se entienden mirarte cuando los relojes ya no quieran esperarte cuando los teléfonos nos fuen en llámame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 la primera, con Rosmaría Alonso. Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, tenemos 22 grados de temperatura y comenzamos esa tertulia periodística, porque desde que nos fuimos de vacaciones el pasado 14 de agosto, la ciudad ha experimentado muchos cambios. Vamos a comenzar esa tertulia periodística con Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro, y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Ros. Y con Sacramento Alvear. Buenos días. Buenos días. Bien, pues eh, estábamos diciendo que desde que nos hemos ido de vacaciones y hemos vuelto, pues... ...hay más casos de COVID... ...los centros de salud están desbordados también aquí... ...se han suspendido las representaciones del Misteri de otoño... ...hemos despedido al que fue presidente del Patronato del Misteri... ...Joaquín Serrano cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad... ...el Club de Fútbol, el Elche Club de Fútbol... ...está en primera división, sin pacheta... ...el contrato con la Parcisa se va a rescindir este viernes... ...según anunció el alcalde, en junta de gobierno... ...el mercado provisional se va a convertir en definitivo... ...habrá una consulta popular para saber qué hacer con el viejo mercado. El Palacio de Congreso se va a construir en el solar de Highton, en Carrús. Según el alcalde, no se entregarán también los ahorros del Ayuntamiento al Estado y ya hay casos de COVID en los centros educativos. Por tanto, hay más, hay más temas. Así que apelo a vuestro criterio periodístico, Pedro y Sacramento, para decirme por qué tema deberíamos comenzar. ¿Cuál para vosotros es el más importante para la actualidad local, Pedro? Bueno, pues eh, sigue, siguiendo, la estela de, siguiendo la estela nacional y por casi internacional, eh, yo creo que lo, lo más importante es el tema de la salud pública, ¿no? de la situación de esta segunda oleada de COVID que, que nos asola cuando pensábamos que, que esto iba a ir a menos, que iba a seguir yendo a menos y que más o menos los resultados de, de las encuestas sanitarias nos iban a dar ya una situación de una prácticamente nula existencia del COVID. Pero, por otro lado, pues digo, por eso es el interés que, por otro lado, también en el, hay científicos, hay expertos que dicen que esto no es eh, comparable a lo de marzo y abril, que esto es una situación de control, de que si los PCR nos están dando esto, no vamos detrás de los casos, como digamos, en, en, vamos no sé si me estoy extendiendo, pero claro, la, lo que más interesa, yo creo, sin alarmismo y sin y sin tampoco banalización del tema yo creo que a la opinión pública lo que más le interesa es pues esta situación sanitaria aunque bueno sales a la calle y y, y yo veo mucha normalidad no sé si nueva o antigua pero veo veo mucha normalidad sacramento coincides con Pedro Sí, yo coincido con Pedro, porque evidentemente es el principal problema al que nos enfrentamos, no solamente como comunidad municipal, sino como comunidad, diría yo, del planeta entero. ¿no? El asunto del COVID eh, tiene un frente importantísimo que no se ha solucionado, que es el tema de la cantidad de recursos médicos que vamos a poner cada día y ahora estamos descubriendo que, que bueno por, no se ha hecho pues prácticamente nada con respecto al mes de marzo de este mismo año no y eso es lo que preocupa realmente a todas las autoridades sanitarias independientemente de que como dice Pedro el hecho de tener más pruebas eh, diagnósticas y detectar más casos pues claro va aumentando la cifra lo cual nos alarma cada vez más no y estamos en un bucle en el que eso obligamos a los profesionales sanitarios a manifestarse porque no tienen recursos, porque están cansados, porque tal, y al mismo tiempo están aumentando los casos que detectamos. Con lo cual, estamos en un bucle un poco extraño y en Elche, concretamente, una población muy industrial, muy exportadora, esto es especialmente grave, pero bastante grave. En el Che y en todas partes, Sacramento. Eh, las eh, sociedades científicas, los sindicatos… Ayer mismo la presidenta María Ángeles Medina de la Sociedad de Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria decía en este mismo programa La Glurieta que la falta de inversión está llevando a cabo pues, eh, ese sufrimiento, esa asfixia de la atención primaria, que se supone que es el dique de contención de la pandemia y se supone que son los profesionales que, están, que deben rastrear y controlar los nuevos casos de COVID. Pero por lo que estamos viendo, porque las quejas de los usuarios eh, también van en aumento debido a que hay mucha demora en las citas previas. Vosotros, la situación de los centros de salud eh, es un fiel reflejo de cómo está gestionando el gobierno valenciano aquí en Elche el, el tema del control de la pandemia. Pedro. Bueno, vamos a ver, yo realmente, si tengo que ser sincero, eh, no sé, en otro centro de salud, en el mío, yo las dos o tres cositas que he tenido necesidad de asistencia, si bien es verdad que en un caso ha sido telefónico y en el otro pues me he acercado allí al mostrador a recoger un informe que, que necesitaba, pues la verdad es que ha sido, yo puedo calificarla de normal, o sea, ni mejor ni peor que, que, que antes de la pandemia. Pero claro, yo no estoy allí en el día a día, los que, los que saben de cómo está realmente la situación son los sanitarios. Hombre, yo tanto como decir que, que, que de entonces a ahora las autoridades sanitarias eh, se han lavado las manos y no han hecho nada, pues como que no. Yo creo que sí que ha habido un. Yo estaba en el centro de especialidades y he visto allí un tenderete con personas que están haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Ayer también cuando fui al centro de salud vi que había unas obras allí, pero claro, tampoco me interesé mucho porque tampoco es cosa de estar allí holisteando a ver qué, qué están haciendo. No lo sé, mejor que los sanitarios también te voy a decir una cosa, en todos los sectores, si vas a la educación, si vas a los servicios sociales y hablas con, con los profesionales, pues, hombre, para ellos, y lo veo lógico y así debe ser, siempre se hace falta más, ¿no? Siempre, siempre se necesitan más recursos porque cuanto más azúcar, más dulce, mucho mejor. Aunque ahora dicen que no hay que tomar azúcar, ¿eh? O sea... ¿Sacramento? Eh, eh, a ver, a mí lo que me parece no es una cuestión de los profesionales sanitarios, no es que los profesionales sanitarios no estén haciendo el esfuerzo que corresponde a su profesión, sino que las estructuras superiores a los profesionales sanitarios, es decir, las consellerías y el Gobierno de España, no ha hecho nada para, para eh, dotar de más medios, de más médicos, de más profesionales a los distintos centros sanitarios. Eh, El, el simple hecho de tener que hacer una consulta por teléfono eh, ya pone en riesgo la salud de una buena parte de la población, porque cómo el médico decide si no puede auscultarlo, si no puede verle, si no puede ponerte el palito en la boca a ver cómo estás. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te receta el médico? Eh, el hecho de que tengamos colas en los ambulatorios como hay eh, eh, para que te den un informe, el informe que decía Pedro antes, o para que te vea el médico, no sé, eh, todas estas cosas parece que Estamos retrocediendo mucho. Yo recuerdo la época en que parecíamos sentirnos orgullosos los españoles de la cantidad de enfermeros que teníamos trabajando en Inglaterra y por ahí médicos distribuidos por toda España y por los principales centros de investigación. Siempre hay un español allí que está investigando en la, con la última tecnología y, sin embargo, aquí estamos asustados de que tengamos que utilizar más gente en las, en las Ucis porque ya no caen o porque las camas las tenemos todas ocupadas. Y lo sabemos esto desde hace siete meses. Es que no es nada nuevo. Eso es lo preocupante. Lo preocupante no es que los sanitarios digan estamos cansados, estamos agotados, pero aquí estamos. El asunto es que nadie hace nada para remediarlo. Bien, pues hemos comenzado precisamente con la situación, con el tema que más preocupa a la población, que es el tema de la pandemia, porque evidentemente nos está marcando la vida a todo el mundo, pero también hay temas que están transformando la ciudad, que la están cambiando. Y el principal… Las obras que ya han comenzado en el centro histórico, el pasado mes de agosto comenzaron las de la corredora, van a buen ritmo, dijo el alcalde esta misma semana, y esta misma semana también han comenzado. Ya se ha cerrado hoy mismo el Carrefacho y, otros ca y otras calles del centro histórico porque quieren uniformarlas, eh, realizar esas plataformas únicas, eliminar las aceras y pavimentarlo todo de forma uniforme. Bien, vosotros, eh, mientras se transforma el casco histórico. Eh, se peatonaliza, se moderniza. ¿Qué, qué está ocurriendo con, con el mercado, con el mercado, con el viejo mercado? Eh, ¿Pensáis que es coherente que se esté modernizando el espacio público y no se esté dando una salida a este problema del viejo mercado o la salida que ha anunciado el alcalde? es para vosotros la adecuada el de crear una consulta popular rescindir ya el contrato con Parcisa, comenzar los trámites a partir de este viernes en junta de gobierno y convertir el mercado provisional en definitivo Pedro Bueno, vayamos por partes ¿no? porque son muchos temas ahí en ese planteamiento eh, el tema del, del centro yo estoy ahora viviendo muy cerca pues sí, que he visto que las obras avanzan a buen ritmo que parece que el 3 de noviembre es un plazo que se va a cumplir, yo creo que, que de sobra, no sé si la misma plaza que tiene más complejidad, pero que también van avanzando a buen ritmo el, empedrado, el nuevo empedrado de, de la Plaza Baís, y yo lo veo bien. He observado en estos días que sí que había, bueno, incluso antes, cuando empezaron las obras, a pesar de que todavía estábamos en un periodo vacacional, por así decirlo, eh, multitud de gente paseando y mirando... ¿Cómo estaba aquello? O no sea, no parecía la corredora, parecía, no sé, parecía que había fiestas, ¿no? Porque hay mucha gente. Este cambio de actitud con respecto al mercado central, bueno, pues el viernes dicen que van a tomar una decisión. Bueno, pues, pues una decisión, afortunadamente, porque lo peor que en política son las indecisiones. ¿Se pueden, pueden acertar o se puede, o pueden equivocar? ¿Van a recibir el contrato con la pastiza. ...bueno, pues luego juicios tengas y los ganes... ...y claro, ahí nos va un poco a todos... ...pero claro, eh, esta situación no podía tener camino de, de terratizarse... ...no me gusta que el mercado provisional se convierta en mercado... ...en mercado definitivo... ...pero claro, me parece a mí que aquí sí que el ayuntamiento está pillado... ...de pies y manos, porque si el mercado como estaba no era del gusto... ...había que hacer algo, pero ahora resulta que, que bueno... Esa, ...esa decisión sí que no me gusta... ...y lo de hacer un concurso de ideas... ...y un referéndum y todo esto... ...bueno pues eso... ...ya sabemos lo que es... ...porque aquí se han hecho... ...no, no sería el primero que se hace... ...la gente pues pasa bastante de participar... ...y luego por pues, los resultados... ...siempre son interpretables ¿no? ...o sea... ...no sé... ...yo de todas maneras creo que sí... ...que a la par que se... Eh, ...efectuaba la modernización... ...la peatonalización... ...de la principal arteria del centro... ...y luego algunas calles adyacentes... Sí, que tenía que haber corrido, que por ejemplo, si se tenía que rescindir el contrato con la partida, ya tenía que estar rescindido y haber ya algo también paralelo a esa modernización del centro en el mercado central y, y, y acabar con el lastimoso estado que presenta día a día. Sacramento. Eh... Bueno, a, a ver, yo lo que, lo que veo, creo que lo hemos comentado en otras tertulias también y que coincidíamos eh, Pedro y yo y cuando hemos tenido tertulias con otros compañeros es absolutamente evidente, es que eh, el CHE tenemos, supongo que esto es un, un, un campo que hay que labrar o que hay que planificar y que hay que organizar, ¿no? Eh, eh, entonces vamos a hacer unos agujeros aquí, cavamos, cavamos, cavamos y hacemos un agujero y nos queda muy bonito, pero hemos cavado ese agujero. ¿Qué hacemos con el resto del campo? Lo que ha, hace falta, lo que se podría haber hecho desde la primera legislatura del de alcalde actual de Carlos hasta ahora, es haber dicho señores, vamos a sentarnos a planificar qué queremos de esto, qué, qué, qué queremos hacer y mire usted, el, el centro se va a peatonalizar, pero el tráfico lo vamos a dirigir de esta forma, vamos a hacer por este motivo en tal sitio vamos a poner tal cosa creemos que en esta zona es conveniente potenciar estos elementos porque el barrio lo necesita o porque tal, pero eso no se ha hecho se va eh, a salto de mata eh, como decía Pedro, menos mal que se ha tomado una decisión, aunque sea la de rescindir el contrato, porque es que llevamos un montón de años sin tomar decisiones Y sin que las instituciones que están por encima nuestra, encima del ayuntamiento, eh, tomen decisiones tampoco. Porque el otro día oí al alcalde decir: vamos a rescindir el contrato con Alparcisa, pero vamos a pedir a Cultura, a, a la Consejería de Cultura, que nos diga el informe de que podemos ya tapar los restos arqueológicos que se han encontrado y preservar tal. Y Cultura no lo firma, no lo hace, no ha puesto un solo papel encima de la mesa, ni siquiera ha dicho nada en contra del, del proyecto del mercado. ¿Por qué? ...pues porque sabe que los restos que se han encontrado... ...pues pueden ser importantes, pero no... ...o sea, cuando vayan a decir... ...señores en el juzgado, estamos diciendo esto... ...para que no se haga el mercado, va a haber 27 arqueólogos... ...que van a decir, oye usted, los restos que ha encontrado usted... ...los encontramos en cada pueblo, como el que dice, ¿no? Entonces, no sé, es un poco... ...yo lo que he hecho en falta, sinceramente, es la planificación... ...y sí que, y sí que detecto, pues una cierta... ...no sé, cabezonería decir, sí, vamos a ver, el mercado tiene que hacerse así, ¿eh? hemos de rescindirlo, ahora vamos a hacerlo el mercado provisional, lo vamos a hacer definitivo, pero si es que hace un año decías que no, y para hacer el mercado definitivo tenemos que construir un aparcamiento subterráneo en José María Buque, que nos va a costar no sé cuánto y nosotros, vamos a ver, mire, mire, mire, mire vamos a, ver, vamos a sentarlo vamos a pensarlo, el auditorio, el auditorio no, ahora Palacio de Congresos, ¿no? ¿El Palacio de Congresos dónde va? Me parece muy bien que todos los entes sociales den una opinión, pero esto se decide porque es el ayuntamiento el que tiene, pues entonces, ¿para qué estás convocando a nadie que diga, que diga nada ni que te plantee proyectos, ni que te plantee ideas, ni nada, si es el alcalde el que decide. Eh, pero el alcalde decide porque no hay una planificación que todos los grupos políticos ha sido, ha sido sometido a su interés y que incluso puede que algunos de ellos digan, oiga, pues de acuerdo, nos parece muy bien. Y eso es lo que he hecho yo en falta. No que se peatonalice las calles, me parece perfecto que se peatonalice el centro. Eh, pero ¿has visto la cantidad de carteles de salquilas de vende que hay? Eh, vale, de acuerdo, le vamos a comprar a Amancio Ortega el Capitolio. Eh, ¿Pero para qué? Si no somos capaces de mantener lo que tenemos. Ya tenemos tanto que no somos capaces. Es que no hay plan, no, no hay un plan. Ese es el problema que yo le veo. Eh, eso es lo que quería también preguntarle a, a Pedro. Eh, ¿Se está modernizando el casco histórico en un tiempo de crisis eh, donde los comercios se están cerrando, donde Zara ya ha anunciado que abandona el Capitolio? Ahí se queda ese edificio que no sé si estará vendido ya a algún particular o si el ayuntamiento podrá comprarlo, si puede ser atractivo esa venta. Luego tenemos un palacio de congresos que se quiere llevar al barrio de Carrús y un viejo mercado que no sabemos qué hacer con él. Estamos hablando de inversiones importantes, de modernizar un espacio, el casco histórico, el centro de la ciudad, Pero, Pedro, ¿estás con Sacramento que no se ha planificado bien? ¿Qué inversiones o cuáles son las actuaciones que se van a hacer para poder convertir el centro histórico en un foco de atracción? ¿Creéis que, que se va a emplear todo este dinero en peatonalizar un centro que va a estar muerto? Pues yo creo que no. O sea, vamos a ver eh, el, las peatonalizaciones de los centros de las ciudades. Yo las que conozco... Otra cosa es que en los tiempos actuales que estamos eh, nada es comparable, pero yo conozco ciudades que el centro peatonal está muy vivo, lleno de comercios, de cafeterías, de, de hoteles y, y, y de servicios para, para los ciudadanos. Eh, la falta de planificación, pues sí, sí siempre lo hemos dicho en, este, en esta tertulia. Eh, nosotros, por lo menos, no, lo, no la vemos. ¿no? Si, si, la, si existe que nos la cuenten, porque sí que parece que, que se está improvisando el hecho de que ahora el mercado provisional se, se, se diga que va a ser mercado definitivo, pues está claro. Y esa situación del de futuro de, del mercado antiguo no parece que esté definido todavía, que, que, haya, que, que haya que seguir estudiando a ver qué, qué hacemos con él. Pues tiene un montón de tiempo mmm, que, es, que, paralelamente a la gestión jurídica de ver qué se hacía con ese contrato, pues podía haber servido también... Para ganar tiempo y cuando se llegase a esa solución, se, se tomase la decisión de hacer eso o hacer lo otro con los restos y con el edificio de, del mercado antiguo. Y respecto a la otra gran inversión que, que está pendiente de aterrizar en el Che, que es ese centro de congresos o auditorio, como si, si quiera. Que por cierto, ya, eh, anecdóticamente tengo que contar que tengo una aplicación en el móvil de mapas de ciudades y de tal que ya me dice que el, que el centro se va a construir en, en Candalís, No sé quién, quién, lo, quién lo ha puesto eso ahí, pero me, lo que ya me llamó la atención cuando, cuando me di cuenta. El alcalde el domingo publicó un artículo que a mí me dio buena impresión en el sentido de que, de que eso es lo que, es lo que tiene que hacer un, un político, explicar las cosas. Es decir, el alcalde explicaba en diez puntos eh, los motivos por los que sí y los motivos por los que no en un sitio y en otro, porque sí en, en Carrus y por qué no en Candalí. Y había cosas que a mí, pues claro, yo, yo desconocía, ¿no? Pues de, de la, la aceptación de tal. Pero que también le diría al alcalde que no es malo si un centro con prestigio, como es una universidad, pues eh, habla y, y yo creo que hay que escucharle, o sea, de decir... Yo, por ejemplo, no, ahora mismo no veo ni el, el auditorio, ni en Catalín, ni, ni, ni en Carrur. Yo lo veo más en un espacio dentro de la universidad, cercano al campus. ¿Por qué? Porque precisamente los congresos sobre investigación, tal, pues son muy interesantes. Y, y, y sí que luego habrá congresos de agentes comerciales o de, de porteros de finca, que también me parecen muy bien, y, y congresos muy estimables, pero. En ese entorno, yo sí que veo ahí un centro de congresos, pero bueno, las razones del alcalde son las suyas y él ostenta la soberanía popular, tiene la representación del pueblo. Yo creo que cuando ha querido decir que no, no un técnico, ha querido decir bueno, aquí tiene que pensar también lo que la, la responsabilidad de los de las personas en las que el pueblo ha confiado, ¿no? Creo yo. Y entonces yo creo que la virtud, como decía Aristóteles. Siempre está en el término medio, efectivamente. El alcalde tiene la responsabilidad y tiene la delegación de los habitantes de Elche, pero también debe tener la cabeza fría para saber que en un momento dado un consejo de una institución como puede ser la universidad, pues puede ser valioso. Sacramento. Sí, eh, a ver, yo creo que es valioso el, el hecho de que se pongan de acuerdo, de que se planteen varias alternativas y se pongan de acuerdo. Y sobre todo, plantear alternativas por gente que tenga intereses y conocimientos en plantear esa alternativa. Es decir, a mí el hecho de que se haga una votación popular para ver qué se hace con el viejo mercado me parece pues un canto al sol, porque votación popular va a salir de todo, desde el que quiera poner la noria allí hasta el que quiera poner ahí un parque zoológico. Da igual. Es decir, hay mil, si somos 200.000 habitantes en el Che, tendremos 200.000 opiniones. Lo que hay que saber es qué opinan los expertos. Y mira, coincido, precisamente el otro día lo hablaba con otros, con otros compañeros coincido con Pedro en el tema de la ubicación de la universidad. Porque es un espacio donde la universidad, las distintas facultades están separadas. ¿eh? Tiene un espacio enorme. Por cierto, todavía nos tienen que pagar los cuarenta y tantos millones la Generalitat sobre los terrenos de la universidad. Y aquí seguimos mirando al sol todavía. ¿eh? Así que tampoco es que estemos haciendo una gestión apabullante. Pero la universidad podría ser un buen sitio. El territorio de la universidad, ese entorno de la universidad podría ser un buen sitio. Porque tiene también entrada y salida fácil. El centro histórico está al lado. Ahora que es peatonal, que lo visite más gente andando. En fin un montón de historias también a favor, los mismos planteamientos que ponía el alcalde para el, el Highton, eh, podrían servir para esa otra ubicación, ¿no? pero en cualquier caso, yo sigo viendo que eh, nos estamos entreteniendo, eh, tratamos de hacer eh, un, una gran eh, estructura, una cosa grande en el pueblo que nos recuerde para, para el resto de la historia que figure aquí en los anales de, de la ciudad, y sin embargo, pues eso, los dineros de la universidad, de la No vienen. El centro que iba a ser Correos, que iba a ser un centro de investigación tal, no viene. El otro, la Delegación de Cultura de Alicante, no nos dice ni sí ni no. El otro, eh, Costas, no aparece, no damos el Hotel de Arenales. No, eh, no sé, es un poco, un poco extraño lo del mercado. El viernes vamos a rescindir el contrato. Hemos oído solamente una voz, que es la del alcalde, y no hemos oído la otra voz, que es lo que opina. Pero si residen el contrato y a Parcisa se mete en el juzgado… Eso va a estar ahí por otros 15 años más. ¿Y qué hacemos con todo eso? Es que, uh -huh. vale, ya lo tenemos todo peatonolizado. ¿Y ahora qué? Eh, <ríe> la, la otra voz se le preguntó precisamente ayer al portavoz del Partido Popular, Sacramento, a Pablo Ruz. Se le preguntó sobre qué valoración realizaba de estas declaraciones, de este anuncio. Y él afirmaba que el mercado provisional no se puede quedar donde está. Porque es provisional y el plan general no lo permite y ellos evidentemente no van a apoyar una modificación del plan general para permitir eh, que se convierta en definitivo. Yo veo otra cuestión más grave en ese tema del mercado definitivo donde está y es que ¿qué dicen los placeros? Porque los placeros ya dicen que si no se hace el mercado que está previsto, el mercado nuevo, el de Aparcisa, ellos no quieren ir en ningún otro área. Están ahí provisionalmente. Eh, Tú ahora como alcalde decides qué se va a hacer el nuevo mercado y los placeros qué dicen. Para que los placeros estén contentos tienes que hacer un aparcamiento en José María Buch, que tienes que abrir en Canal, una de las principales arterias también del pueblo, para hacer el aparcamiento durante meses. No sé, es que es complicado, ¿eh? Es que es, nos estamos complicando la vida, creo yo, que, que de una forma increíble. ¿eh? Pero parece, y a esto le pregunto a Pedro Soriano, parece que la opinión de los placeros poco vale para el equipo de gobierno. Parece como que, de hecho, nosotros entrevistamos este mismo lunes al presidente de la Asociación de los Vendedores del Nuevo Mercado y decía que las relaciones con el ayuntamiento son nulas, que ha, no ha habido reuniones en estos últimos meses y que no les hacen caso. Esto significa que el ayuntamiento lo tiene claro, el equipo de gobierno. Los placeros ya no tienen ninguna, ningún derecho contraído con el ayuntamiento. Sus concesiones eh, las terminaron. Se terminó cuando firmaron el convenio con la Partisa. Pedro. Pues sí, si no se han reunido, desde luego no han podido tener en cuenta sus opiniones porque si no las conocen, no se pueden conocer. Yo no sé qué grado de satisfacción tienen los placeros de ese emplazamiento provisional. No sé si lo, si lo preguntaste, porque la verdad es que yo voy de vez en cuando y aquello lo veo lleno de gente. Yo creo que tampoco, tampoco están tan descontentos como les va la cosa en, en ese sitio, que al principio sí que era para ellos muy provisional y deseando que se hiciese el, el proyecto de Aparcisa, pero transcurrido el tiempo y hechos los balances, no sé hasta qué punto... El, el, el descontento del, del emplazamiento. Otra vez el ellos, descontento ellos decían, la... Pedro, ellos decían que están mucho mejor donde están, en el provisional, porque si se hubieran quedado en el mercado central con la peatonalización les hubiera ido mal sin aparcamiento. Sí, porque ellos son de la fijación del aparcamiento. Yo me acuerdo cuando llegué al CHE en el año 86 y en la Plaza Santa María era un donde entraban los coches y un señor con gorra te cobraba te cobraba un duro por dejar ahí el coche. Cuando eh, Manuel Rodríguez peatonadito esa plaza, los placeros dijeron que se hundiría el mercado. Bueno, pues a lo mejor tenían razón y necesitamos un aparcamiento cerca. Pues mira, yo lo de José María Burgos no lo veo tan sí. Aquí se han abierto calles por el centro y, y hemos tenido las obras que, que han durado eh, la construcción de una infraestructura de ese tipo, me de, acuerdo de Miguel Hernández, y, en fin, las que se han, y la propia José María Burgos. Pasado el corazón de Sesús hacia el otro lado, pues, pues también, también es un aparcamiento subterráneo. Yo creo que no es mala idea hacer un aparcamiento subterráneo ahí, independientemente de dónde vaya a ir a parar el mercado provisional. A mí me parece, porque es una zona de saturación y creo que incluso de desestimación a la hora de acceder al centro peatonal, cruzando la pasarela, estás en un plis plas entonces pues no sé pues hay un desencuentro eso está claro o sea hay un desencuentro y, y, y a veces pues no sabemos por qué los que estamos fuera de la administración no entendemos por qué se producen esos desencuentros con lo que suponemos fácil que es sentarse a hablar vamos y, y no sé bueno pues las las relaciones están rotas pero has introducido también un tema los aparcamientos subterráneos que son necesarios y más ahora que se peatonaliza el centro y... ¿Creéis vosotros que con este plan municipal de movilidad que aún no lo conocemos pero que eh, han dado algunas pinceladas se está teniendo en cuenta o se va a apostar por la construcción de aparcamientos subterráneos eh, Sacramento debería ser una prioridad? No, a ver, o sea, parece ser que la prioridad de los eh, compañeros de gobierno del alcalde es que prescindamos del automóvil directamente y que nos vayamos eh, andando a todas partes o en bicicleta, que para eso está el servicio municipal, que nos sale carísimo, o en autobuses, que también nos cuesta un pico. El objetivo es prescindir del automóvil para que emitamos menos CO2 y, por tanto, el, el objetivo ciudad verde es a 2030 pues lo logremos y tengamos más jardines, aunque no tengamos palmereros para podar las palmeras, que haya que importar los palmereros de fuera, que esa es otra. Pero bueno, es decir, este es el objetivo, no que no haya coches. Eh, poner un aparcamiento en José María Bug, hace años que está previsto hacerlo, ahora quizás más forzado por el tema del mercado provisional. Pero en cualquier caso, mi, mi, preocupa o sea, mi, mi preocupación no es que se haga el aparcamiento o no, Ese, eh, es una cuestión de una decisión política. Mi problema, mi preocupación es, ¿Qué va a pasar con ese trozo del centro que está tanto al otro lado del río con un armatoste del Mer mercado viejo ahí colocado y todo en el juzgado y con ese otro lado del río que durante un año por lo menos va a estar en obras haciéndose el aparcamiento y tal. Nos vamos a tirar aquí un montón de tiempo probando cosas a ver cómo salen sin saber exactamente a dónde vamos, porque una vez que se hecho todo eso eh, ¿qué? ¿Qué, ¿qué queda la ciudad? ¿Dónde estamos? Eh, no sé, es un poco eso. ¿A dónde vamos? Pedro Sí, no, en ese sentido pues, estoy de acuerdo con Sacramento. Eh, ¿Dónde vamos? A, vamos, a, vamos a ver. Y, y si de una vez por todas, pues no sé, aclaramos la, las ideas. Pero a mí me parece que con referéndum y cosas esas, pues, pues como que, que, me, que no me parece que sea la solución adecuada. Y, y la verdad, pues que, que lo del provisional pues, tampoco, tampoco es para mí, ¿eh? O sea, estoy hablando de bajo mi punto de vista, tampoco tampoco me gusta la o sea, cosa. Creo que aquí estamos parcheando, o sea, eh, parcheando. Independientemente de bueno, eso sí que me ratificó que como se paría, yo creo que vendría bien un aparcamiento subterráneo, y si me apuras en Blasco y Bañez, pues tampoco tampoco estaría mal, porque es una vía que da la anchura para construir el subterráneo un, un parking. Lo que pasa es que ya sé lo que me va a decir Sacramento, va a decir, bueno, ¿y tú sabes eso lo que supondría cortar Blasco y Bañez? Pues, Pues sí, me lo imagino, un caos. Bien, vamos, vamos por partes ahora, porque esto es la planificación, vamos con la inversión, el dinero, se necesita dinero y parece que, que no, no se van a tener ya que entregar, parece, ¿no? No se van a entregar los ahorros, el superávit de los ayuntamientos a Hacienda, ese decreto se rechazó en el Congreso de los Diputados, el alcalde mostró su enfado, dijo que se iban a perder ...muchos millones de euros por los intereses que nos iban a dar a cambio de entregar ese remanente... ...ahora, hoy, supongo que saldrá publicado el decreto con la letra pequeña del Ejecutivo Nacional... ...que ha modificado, ha rectificado y va a permitir a los ayuntamientos disponer del superávit de 2019... Ahora supongo que abrirán otra lucha para que puedan disponer de todo el remanente para inversión y no para amortizar deuda. En estos momentos, ¿cómo visteis vosotros las declaraciones del alcalde ante, ante este asunto? Pedro. Bueno, en un primer momento, pues yo creo que, que el, el decreto que tumbó la, que ya lo dijimos aquí en esta tertulia, que pensábamos que ese decreto no iba a servir adelante porque había una oposición visceral de todos los grupos, salvo lo que, los del gobierno contra contra esa historia. Yo creo que ahí el gobierno no, no, no fue fino y, y me da que, que se podía haber llegado a otro acuerdo que es lo que se está intentando ahora. Pues Carlos González, sin embargo, yo he leído hoy una información en el periódico que dice que, bueno, que al final el ayuntamiento del Che no va a echar mano de ese superávit porque no quiere... Eh, el, no sé cómo se llama exactamente, porque como no soy economista, el, el nos quiere desequilibrar el, el presupuesto. O sea, que, que sí, que por un lado el Gobierno rectifica y nos va a dejar a disposición creo que son dos millones y medio, pero que en estos momentos el Ayuntamiento de Elche no los va a utilizar. entonces No sé, al final es que me, me quedan cosas sin entender, sinceramente. Y, y tanto. En pe, eh, ¿Sacramento? A ver, yo creo recordar que el tema de, de no... De util, podían utilizar el, el, el exceso de, de ingresos, el exceso presupuestario eh, para amortizar deuda. Era lo que creo que decía Montoro en el, en el proyecto que les impedía invertir en otras cosas, ¿no? Pero eso fue planteado porque el, los ayuntamientos estaban endeudándose, endeudándose, endeudándose y no había solución y parecía que no había un fin, ¿no? Eh, eh, tú podías estar endeudándote aquí en 200 millones de euros y dejar que las siguientes tres generaciones se dediquen a pagar a los bancos, eh, el endeudamiento del ayuntamiento. Ahora lo que se pretende es que el ayuntamiento pueda dedicarlo a inversiones, a hacer otras cosas. Es un riesgo, pero bueno... Por cierto, está todavía por ver esa letra pequeña de la que tú hablabas, ¿eh? está todavía por ver qué es lo que dice y para qué se va a poder utilizar el dinero. Lo que yo veo mal del alcalde, y lo siento mucho, es que eh, por orden del partido hay que apoyar esta moción y vas a muerte en los periodistas apoyándola. Y luego, cuando la orden del partido cambia de un día para otro, tú dices, como dice Pedro, que no vas a utilizar un duro de eso para no desequilibrar las cuentas municipales. Pues, mire usted, <ríe> me da gracia. ¿no? Es que parece todo asalto de matas, no sé. Y además no se entiende, eh, porque eh, si no van a utilizar el superávit, eso significa que van a seguir endeudando o van a aumentar eh, el endeudamiento en este ayuntamiento. Eh, de todas formas, el Partido Popular, con el decreto que se vaya a publicar hoy, va a exigir, y de hecho ya lo hizo el, el portavoz del Partido Popular ayer aquí, en estos mismos micrófonos va a exigir al equipo de gobierno que, ya que pueden utilizar el superávit, porque así lo va a permitir el Ejecutivo Estatal, pues deberían utilizarlo no solo para inversión, sino también para rebajar impuestos, como por ejemplo el IBI, que es el más caro. ¿Vosotros qué opináis sobre la política de impuestos, porque sabemos que la subida de impuestos es algo que ya tenemos que asumir por todo el déficit y por toda esta crisis que nos ha traído la pandemia. Hay mucho que pagar, hay muchas facturas. La factura del COVID es demasiado elevada. Pedro. Bueno, yo no sé si todo eso, toda la factura del COVID se va a ir a una eh, a subida de, de la tasa fiscal, sí, no sé, también tenemos ahí pendientes 140.000 millones que van a de Bruselas, que Bruselas los recauda por otra vía, como es el IVA, pero bueno, que sí que al final siempre paga pagan para el contribuyente, al final siempre, siempre pagamos, pero yo no, yo no creo que vayamos a registrar una subida de impuestos brutal, o sea, Y luego, por lo que dice el PP, pues, el PP siempre, como el PSOE, cuando uno está en la oposición le toca decir una cosa y cuando está en el Gobierno pues, le toca decir lo contrario. O sea, si este juego ya, ya llevamos años asistiendo a, a lo que dicen, tampoco eh, ayuntamientos del Partido Popular, eh, gastadores, también los tenemos. Eh, y también deudados, también está la colonia, ¿no? el de Zaragoza mismo. O sea, quiero decir que... No sé, yo espero que, que eso de esa subida, como tú has enunciado, no, no se produzca. Y, y bueno, yo el, el, el impuesto que está ahora que que pagar, el del IBI, a mí me ha bajado. O sea, desde hace dos o tres años me bajó. No sé si ahora recuperarán esa bajada y me lo volverán a subir. De momento, el recibo que tengo que pagar a el, este mes viene igual. Eh, es curioso. Eh, Sacramento, ¿se te ha rebajado el IBI? Pedro está equivocado porque a mí me ha subido el IBI. Este año me ha subido el IBI. Por cierto, me chocó mucho el hecho de comparar el recibo del año pasado con este, que son unos euros más. No, no es que haya sido el doble, ¿eh? es decir, es unos euros más, pero ha subido el IBI. Eh, me chocó mucho porque al mismo tiempo leía en el periódico que para 2021 el Ayuntamiento de Elche va a congelar los impuestos. Y yo, claro, si vas subiendo un año antes, al final te permites el lujo de congelarlo, pero ya lo estamos pagando este año. Eh, Pedro, a mí me ha subido. No sé exactamente cuál es la situación, ni si es una tónica general o es la tónica general es la tuya de que han bajado. No sé, pero a mí me ha subido Liby En cualquier caso, eh, evidentemente, el dinero tiene que salir de algún sitio. ¿Quién mantiene los ayuntamientos y el Estado? ¿Los ciudadanos? Pues a pagar, toca. No tenemos más remedio. ¿Cuánto nos hemos gastado? ¿Qué...? qué ¿Qué necesidades tenemos para cubrir los servicios básicos? Tanto, pues habrá que sacarlo de algún sitio. ¿Que nos van a subir los impuestos? Claro, de alguna forma habrá impuestos municipales que suban de una manera y e impuestos estatales que suban de otra. Eh, la gasolina, el tabaco, el, IBI, el, el, el IVA en productos que los teníamos más bajos van a subirlos, que por cierto Europa está como, lleva años diciendo que hay que igualar el, el IVA en todos los productos, eh, no podéis tener productos tan bajos como los que estáis cobrando. En fin, todas estas cosas vamos a tener que pagar, si es que no queda otra. Pedro? Bueno, vamos a ver. Yo, mira, lo estaba mirando, estaba así un poco entretenido con el teléfono. Y yo, mi el, el recibo de IBI va. En, ahora sí he visto que eran 900 euros. Pero yo el año pasado pagué 800. Y el anterior también. Entonces, ¿te ha subido? ¿Te ha subido el, el recibo del IBI? Estaba. La cantidad que pagaba hace tres años. ¿La cantidad de hace tres años eran 900 y ahora estás pagando 800? No, he pagado durante dos años 800 y ahora ha vuelto a los 900. Claro, por el IPC supongo. Pues no lo sé. No lo sé. Se aprobó la subida, eh, con lo que el IBI evidentemente en 2020 no ha bajado y en 2021 difícilmente bajará. Sí, porque quieren congelarlo. Supongo que querrán congelarlo para no aplicar esa subida del IPC que será negativa, porque este año el IPC estará en números rojos, ¿no, Sacramento? Sí, pero en cualquier caso, decir, volvemos a la, a la de siempre, es, decir, es preferible a veces que te suban determinados impuestos eh, que vienen directamente a la propiedad o a lo que sea, eh, para que tú puedas, eh, pagues un poquito más para amortizar las cuentas generales sin que se pasen, es decir, no pasar de 800 a 900, como dice Pedro, pero bueno, un poquito, unos euros, es preferible hacer esa operación más que repercutirlo en temas de consumo general, como por ejemplo el IVA. Tú vas a un establecimiento a comprar pan y pagas el IVA. Entonces, la, hay gente que no tiene propiedades como para pagar IBI o no tiene tal, y sin embargo lo estás clavando con el IVA en, todo, en un montón de productos. Bueno, es una decisión política y, y, y ya está. ¿no? Y tampoco es claro. una cuestión de tirar la casa por la ventana por lo que uh -huh. ha subido el IBI pero al menos eh, bueno, eh, cooperamos todos uh -huh. los ciudadanos con los presupuestos municipales en uh -huh. pequeñas cantidades y nos permite también ayudar a otras personas que no pueden pagarlo, que esa es otra, porque uh -huh. si tiene hay una sección que hace ya un par de años eh, criticamos lo mal que se había hecho eh, eh, tratando, bueno, por eso, de, de paliar la situación de determinadas personas de la ciudad que no, podía, que no podían llegar, ¿no? Entonces, bueno no, lo, a ver, no me parece mal del todo eh, me, me choca que se hable que este año no suban y nos digan que el año que viene lo van a congelar y bueno, vale, lo que va por delante va por delante eh, Nos hemos entretenido mucho hablando de Libby y quedan cuatro minutos para llegar a las diez de la mañana y aún no hemos hablado de, el, de que el equipo del Elche Club de Fútbol está en primera división Y además, sin pachita. no vamos a hablar de este asunto porque evidentemente esto no es la tertulia deportiva, ya la tenemos el lunes, pero sí de lo que vimos ayer, que el alcalde pues, ha llegado a un acuerdo con el presidente del Elche para ceder el campo de fútbol de Diez y Borra y el presidente del Elche ya anunciaba que evidentemente el equipo de primera división necesita, cuanto antes, una ciudad deportiva. ¿Dónde pensáis vosotros que sería ideal este proyecto? Pedro. Bueno, yo no sé, una ciudad deportiva ya ya ya tenemos una, ¿no? O sea, si el presidente de la que hace falta otra, pues no sé, no no tengo ni idea yo ahora mismo, no tengo el, el, el, el, la planificación urbana de dónde podría. Lo, lo lo que está claro es que tienen que construirla con el dinero del elche club de fútbol y que el ayuntamiento se mantenga al margen, ¿no? Sí, pero mmm, lo que, bueno, que, mmm, volviendo a lo, a la, al planteamiento inicial, que, que, que no sé dónde, me imagino que en la zona sur, que es la que más desasistida está de instalaciones deportivas, ¿no? O sea, porque en la zona este tenemos ya la, la que existe, en Carrús tenemos piscinas y tenemos también pistas deportivas, yo me imagino que, que sería por, por, la zona azul y, y por la zona sur y que, y que esté cerca, cerca del estadio. Tío, Efectivamente, no. en los alrededores del estadio Martínez Valero-Sacramento. Pues yo creo que el sitio ideal sería el solar de Highton, porque ahí habría actividad todos los días con el entrenamiento del Elche, los ojeadores internacionales vendrían a buscar jugadores, eh, la, las familias que hay alrededor, todos los edificios tendrían un motivo de, de entretenerse asomándose al balcón y viendo el entrenamiento del Elche Club de Fútbol, y ya que echamos a Pacheta con cajas destempladas y de mala manera, el hombre que subió de segunda B a primera al Elche Club de Fútbol, Pues bueno, sería un motivo de alegría, de orgullo y, y para la gente de Carrús tener el Highton ocupado con una buena zona deportiva, con aparcamientos subterráneos y con todos los bares de alrededor vendiendo bocadillos a todos los espectadores de los entrenamientos de derecha. Pero, pero ese suelo es municipal, eh, ¿tendríamos que cederlo o venderlo? Muy es, lógico, una, eh. es una buena ocurrencia, ¿eh? Bueno, es un poco irónico no exactamente en estos momentos porque no creo que, que en ese solar que por una ciudad deportiva como la que yo me imagino que se tendría que construir si, si eso es así que el Elche al final la, la lleva a cabo. ¿no? Yo creo que eso tendría que ser más grande y con espacios más abiertos y no la gente en los balcones aplaudiendo la jugada. O sea, que, <risa> que es un, un punto, bueno, un punto no, de ironía. Bueno, nosotros hemos lanzado buenas propuestas para que planifiquen, planifiqueu, planifiqueu. Eh, para edificar. Eh, Pedro Soriano, eh, gracias y, bueno, bienvenido. ¿Cómo, cómo has pasado el verano? Bien, muy bien. A ver si el próximo, la próxima tertulia me aclaro yo con mi recibo de, de Liby y, sí. y ya, te, ya te doy tal. Te he improvisado un poco, pero que, vamos. Te sí. aseguro que, vas, que estás pagando más. <risa> yo, yo tenía la sensación de estar pagando No. no. <risa> no. <risa> Sacramento. No te sobra el dinero, es que no, que <risa> es que no te sobra el dinero. Pues, pues la impresión ha sido esa, ¿eh, Pedro? No, no, no. no, no. Esto es que lo pago a media. Yo tampoco lo pago yo todo <risa> Sacramento, ¿cómo te ha ido a ti el verano? Pues bien, me ha ido aquí, he estado en la ciudad, eh, ya que no había fiestas ni nada. Pues o sea, mira, te ha dado, te ha dado tiempo para pensar, ¿eh? es una buena propuesta lo de la ciudad deportiva en Highton. <risa> No, es una broma buena. Hay que estudiarlo también, ¿no? Pero, por cierto, hablando de este tema, el Elche no puede entrenar en el campo de entrenamiento que tenía porque en ese lugar se va a construir una nueva zona comercial. Igual que en la zona de la salida de Alicante, de la carretera de Alicante, se va a construir otra zona comercial, otro gran centro comercial. Eh, pero, Entonces, claro, estamos haciendo, aprobando esas cosas y luego resulta que queremos revitalizar el comercio del centro... Habrá que trabajar mucho, ¿eh? pero bueno. Pues sí, nos toca trabajar mucho, Sacramento y Pedro, en todas las tertulias. Todos los miércoles tendremos aquí a los periodistas locales como Pedro y como Sacramento para hablar precisamente de la planificación urbanística, económica, social y cultural de esta ciudad. Nosotros eh, hemos llegado a las 10 en punto de la mañana, hemos despedido a Pedro Soriano y a Sacramento Alvear en nuestra tertulia deportiva. No se vayan porque entramos en la segunda hora del programa La Glorita y entramos con más contenidos. Con más contenidos sobre teatro en unos minutos. Entrevistaremos a la presidenta de la plataforma de teatro amateur, Consuelo, que ya se encuentra en los estudios de Teleelch Radio Marca. Pero eso será en unos minutos. Tele -Elch Radio Marca.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 La Gloria, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las diez de la mañana, y nosotros eh, continuamos aquí en el programa La Golvieta, dando la bienvenida a los telespectadores, porque conectamos a partir de las diez aquí en el 101.4 por nuestra señal de tele. Vamos a hablar de cultura porque las representaciones del misterio de otoño también se han suspendido debido a la pandemia, pero no toda la cultura ha colgado el cartel de cerrado por culpa de esta pandemia. Ayer mismo la concejal de cultura presentaba esa programación en el para otoño y las puertas del Gran Teatro también se abren y con ello esta misma semana comenzará una nueva edición de la muestra de teatro Dama de Elche para hablar precisamente de este evento que lleva 25 años celebrándose en Elche contamos con la presidenta de la plataforma de teatro amateur Consuelo Pérez muy buenos días Consuelo muy buenos días Consuelo, eh, ¿por qué habéis mantenido la Mostra de Amadell? ¿Se ha podido mantener a pesar eh, de la evolución de esta pandemia? Eh, bueno, las concejalías de Juventud y Cultura nos propusieron que, que si queríamos seguir adelante con la Mostra, nos, apoya, nos apoyaron económicamente eh, como como siempre en, en otras ediciones, y desde la plataforma dijimos que sí, que, que sí que nos apetecía, a pesar del trabajo extra que suponía este año y cumpliendo evidentemente con todos los protocolos del Gran Teatro y las medidas de seguridad impuestas por la Generalitat. Pues eh, si habéis dicho que sí, eso significa que han podido sobrevivir algunas compañías amateur. ¿Quiénes, sí. ¿Quiénes son los que han sobrevivido a esta pandemia y de qué forma llegan a la muestra? Eh, esta edición es mucho más pequeña, ¿no? eh, es menor en duración que otras ediciones justamente por la imposibilidad de las compañías de preparar sus trabajos porque los tuvieron que dejar a medias en marzo y, y no han tenido eh, posibilidad de retomarlos eh, pues en mayo junio cuando nos volvimos a juntar eh, para los ensayos. Entonces, pues los valientes, las compañías valientes que esta edición han, han sobrevivido son Sáhara Teatro que comienza el jueves Zelda 1009, que actúan el viernes, Teatreta Teatro el sábado, Teatro de las Naciones con el grupo de música Parnaso, que actúan el domingo, Mostra hace un pequeño descanso lunes y martes, y el miércoles volvemos a la carga con Spy Scenic, el jueves Sentido Macbeth, y el viernes termina Dream Show. Eh, de memoria, ¿eh? De memoria, es que los he escrito tantas veces, hemos hablado tanto. Que, que, bueno, cómo no los voy a recordar. Todos ellos han escrito sus guiones, son obras que adaptan de clásicos, que escriben. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque el Gran Teatro se abre al público, el aforo supongo que es reducido, sí. pero la entrada es gratuita. Sí, eh, mira eh, la entrada este año nosotros desde Mostra queríamos seguir conservando esa entrada gratuita porque creemos que es importante que atrae un público joven Y, eh, pero este año la novedad es que la entrada es gratuita, pero debes hacer una reserva mediante formulario y se te asignará eh, asientos. La reserva se puede hacer de manera individual o con un acompañante. Y los formularios se van cerrando o bien el día antes de la función o si se agota el aforo. Por ejemplo, en la obra del jueves ya se ha agotado el aforo. En la Estamos de, hablando de este jueves. De este jueves, de mañana. Sáhara. Eh, la del viernes también y la del miércoles también se ha, se ha terminado de momento el aforo, pero recordar a las personas que hay un 5% de las entradas reservadas y que se acerquen a, a la puerta de entrada de la calle Cursal, al lado de uh -huh. la taquilla y a la apertura de puertas eh, pues daremos esas entradas, eh, dos entradas por, por persona, por si quieren reservarla. ¿Cuál es el aforo? Eh, que se reduce? El gran eh, el aforo, estamos jugando con el aforo, el aforo del patio de butacas y del anfiteatro. Unas 304 personas, pero bueno, luego eh, hay, que, hay que pensar que, que ese aforo, bueno, pues eh, se bloquean entradas para, uh -huh. para gente de minusválidos, la parte técnica, entradas eh, para la organización, pero estamos jugando con ese aforo. Y luego que las entradas individuales, la disposición del gran teatro, eh, son por entradas eh, butacas dobles, la mayoría de ellas. Entonces, si tú tienes una entrada individual, evidentemente la butaca de al lado se te bloquea. Claro, estamos hablando de esas medidas, Exacto. pero también hay otras, las medidas higiénico-sanitarias para cumplir, es para que la sala sea segura, no solo para el espectador, sino también para los artistas. Sí, mira, este año eh, la apertura de puertas la vamos a hacer antes, a las 8 de la tarde, para que la gente pueda entrar de manera fluida al teatro, no haya atascos, evidentemente tendrán que pasar por eh, el gel hidroalcohólico, la toma de temperaturas... Y llegarán a una parte donde les tomaremos los, o sea, le tomaremos los datos, no comprobaremos que esa persona eh, es la que ha registrado por formulario, porque las entradas son eh, nominativas e intransferibles. Y ya podrán entrar al gran teatro. Pida a las personas, por favor, que se vayan acercando a partir de las 8 al teatro. Eh, que guarden ese metro y medio de distancia en, en la cola, si no, no tendrá sentido ninguno todas las medidas que, que hemos tenido que tomar después si, si en la cola de entrada eh, ya no las saltamos. La verdad es que van a estrenar después de 25 años, esta edición va a ser bastante rara. Sahara es eh, quien abre la muestra en sí. 2020 y ¿con qué obra? Pues Sahara Teatro eh, trae la obra de Piojos y otros actores, es una obra de teatro que ya, eh, ya estuvo en mostra eh, pero esta vez David López, director, ha hecho una, una versión diferente y ha querido estar en esta 25ª eh, edición con esta versión de Piojos y otros actores. Como te sabes de memoria casi todas las compañías, <risas> la pregunta anterior era, era precisamente eh, cuál es la calidad del de, de teatro amateur, ¿Qué, qué teatro es el que se está haciendo, eh, ¿son adaptaciones de clásicos o son creaciones? Hay de todo, por ejemplo... Eh... Eh, la obra, bueno, Piojos y otros actores, que es la obra de mañana. El viernes es un clásico, es Bodas de Sangre, uh -huh. de García Lorca. El sábado eh, la compañía teatreta ha cogido escenas de la obra de José Luis Alonso de Santos, de cuadros de amor y humor al fresco. Uh -huh. eh, el domingo sí que es una creación colectiva y es muy interesante porque va a haber música en directo es un recital de poesía con el grupo de Parnaso eh, tocando en directo y, y bueno yo hace varias ediciones que eso no, no, no se daba en muestra y me parece muy interesante de ver el viernes es la obra de Pati difusa de Pedro Almodóvar que bueno es very scenic un poco para es, es un grupo de, de que viene de una escuela de, de teatro, entonces esta, esta cuarentena, ¿no? este confinamiento para no perder las clases hicieron estas clases de manera a través de audiovisual, ¿no? entonces hicieron esta obra en audiovisual y la han readaptado al teatro uh -huh. y luego sí que los dos últimos días, tanto el pez plátano y e, e, un, un mundo sin artistas es de creación colectiva donde la música, el baile, eh, las luces, la puesta en escena tienen, tienen, mucho, tienen mucha importancia. ¿Y de dónde sale el teatro amateur, el que ha sobrevivido, el que se presenta a la muestra ¿Has dicho de una escuela de teatro, de los institutos o de dónde, de dónde salen todos los actores que vamos y pues, actrices que vamos a ver? Eh, la teoría, bueno la teoría no, <ríe> es que el teatro amateur en Elche, existe tanto teatro amateur en Elche Porque la base, que es el teatro que se hace en los institutos, es muy buena, es muy sólida. Todos los institutos tienen grupo de teatro. Entonces, cuando salen de los institutos, tú ya has, eh, has germinado ¿no? Esa, esas ganas de, de practicar teatro y de ver teatro. De pensar que que si metemos el germen del teatro en la gente joven, es el público del futuro, es el que te va a llenar los espacios culturales en el futuro. Y de ahí viene el teatro amateur de, de Elche, porque esas personas salen del instituto, quieren seguir haciendo teatro, entonces pues, se forman su grupo de teatro y ahí comienzan. Hay algunos que desaparecen en el camino y hay otros que, que siguen. ¿Y va a haber actividades paralelas en esta edición, como las ha habido en otras? Sí, bueno, hemos hablado de, de las compañías que participan en Mostra. Ah, es verdad, todavía nos queda la clausura. El acto de clausura, sí. que es el sábado 26, y este año eh, va a cargo de la plataforma con un más de impro, que también, eh, también es una actividad que se ha realizado en otras ediciones, y hemos querido en esta edición bueno, pues, volver a traerla, ¿no? porque además es, es, es un espectáculo efímero, porque lo que ves en ese momento no va a volver a ocurrir, ¿no? Con dos árbitros, dos equipos, y el público decide quién gana y la temática del más bien. Pero es muy interesante de, de ver, y yo tengo muchas ganas de que llegue... Bueno, tengo ganas de que lleguen todas, pero el sábado por... Por, por verlo. Y además, original, eh, este espectáculo dices que ya lo habéis llevado en la muestra, eh, evidentemente no habéis tenido tiempo este año de preparar uno nuevo para la clausura. Normalmente la clausura siempre se trae una compañía de, de fuera de él, bien de teatro amateur, una compañía que es que sea fuerte de, de, de fuera para ver qué, qué teatro amateur se hace fuera de nuestras fronteras. Pero este año, o una obra profesional, siempre hemos variado, uh -huh. pero este año hemos querido que fuesen más de, de intro, que quedase más en casa y, y un poco como es la 25 edición y estamos de aniversario, no pues volver a, a traer esa actividad a Mostra. La plataforma está de aniversario y contigo al frente, Consuelo Pérez. Sí. Una mujer al frente de una plataforma que lleva 25 <risa> años organizando la Mostra de Amader. Sí, bueno, en un principio la Mostra eh, la organizaba el grupo de teatro Atrote. Eh, organizó las cuatro primeras ediciones y ya en la quinta edición se hizo cargo la plataforma y es cuando nació la, la, la plataforma, que también estábamos de aniversario este uh -huh. año, en el 20, me acuerdo sí. que estuvimos hablando el 20 sí. aniversario y muchas de las actividades se han quedado suspendidas y algunas de ellas intentaremos retomar al año que viene, pero bueno. Uh -huh. ¿Y, ¿Y seguís la tradición de que el, la última actuación, que es la de la clausura, no va a ser gratuita para este, este año? Este año sí que es gratuita también, con entrada, con, con invitación. O sea, todo gratuito. Este año sí que es gratuito todo, sí. Eh, Consuelo, ¿y qué actividades paralelas son las que os habéis atrevido a llevar a cabo? Bueno, pues hay una cosa en la plataforma que nos gusta mucho y es que todas las actividades que realizamos, tanto la Maratón de Teatro en Mayo como Mostra, que vaya acompañado de talleres, de formación. Este año el curso es de producción teatral y recursos, eh, está impartido por Carlos Macea, que es un docente en cine, teatro y televisión que ha trabajado para, eh, para producciones como Juego de Tronos, en, en vestuario y maquillaje. Eh, decir que las plazas, ya, ya no hay plazas, es decir, ya se han ocupado todas, pero si la gente quiere apuntarse, que manden un correo a la plataforma talleres.com porque hay una lista de, de espera. Y, y vamos a tratar todo. O sea, cuando tú quieres poner una obra de teatro encima del escenario, eso es un camino detrás. ¿Qué que, que, que camino tienes que hacer? ¿no? Pues eso es lo que se va a tocar en este curso, desde presupuesto, recursos, vestuario, todo. ¿Pero este curso va a ser presencial y dónde? Eh, sí, se va a realizar en el escorchador. Dar las gracias al escorchador porque siempre nos tiende la mano para poder realizar allí los cursos, con plazas limitadas y también con medidas de seguridad, la entrada, la salida, mascarilla. Pero yo creo que ya de esto ya no hace falta hablar de las mascarillas, el gel, porque yo creo que ya lo tenemos que adoptar como, como que forma parte ¿no? de, de, de la vida o de los meses y años que nos toquen en esta situación. Pero sobre el escenario, ¿veremos a los actores eh, con mascarilla o no? No. Según la, eh, según la ley, eh, los actores cuando están encima del escenario son convivientes. Lo son. Lo son, porque cuántas horas son las que dedicas. Yo eh, paso más, más tiempo con mis compañeros que con mis amigas y con la familia que ya tengo lejos. Ya ni te, ni te digo, pero sí. Consuelo, eh, termináis 2020 en este 20 aniversario. Eh, la muestra es una de las actividades más destacadas de las que lleváis a cabo, sí. pero también tenéis otras. ¿Vais a poder recuperar alguna de aquí a final de año? De aquí a final de año eh, todavía estamos hablando con bibliotecas porque había una de las actividades que era para niños, de qué forma se puede realizar y si se puede realizar. Eh, retomaremos para el año que viene la coproducción con El Escorchador, Las Troyanas, que se tuvo que suspender en, en marzo, porque eh, estrenábamos justo la semana de, des, eh, de después de, de, que, de que nos confitaran, <risa> y, y se retomará, y bueno, algunos cursos que retomaremos quizás en torno a, a Maratón y Mostra, pero ya creo que ya es de cara, a, de cara al año que viene. Con lo que la muestra es eh, vuestro emblema y es eh, lo que, de lo que más os vais a esforzar en 2020. Eh, sí, sí, sí, sí, porque hemos tenido ahí unos meses parados, que bueno, hemos estado pensando, sí que hemos realizado actividades a través de, la, uh -huh. a través de YouTube, que era una de las actividades y ya la teníamos preparada. ¿Y la muestra para qué sirve? Bueno, pues porque mira, hemos hablado de, sí, del teatro amateur, pero ¿para qué sirve? ¿Es un concurso...? Eh, eh, eh, la muestra no es un certamen, la muestra es una muestra del teatro amateur que se, re, que se realiza en, en la ciudad, que es muy diverso, muy diferente, con propuestas escénicas totalmente distintas, es, según la sensibilidad de cada grupo. Eh, y el objetivo de muestra es justamente eso, dar la oportunidad a todas las compañías amateur de Elche que puedan actuar en el gran teatro con una organización detrás, con una logística que los apoye y, y al mínimo precio, ¿no? Son muchos los sectores que están ahora reivindicando ante el ayuntamiento sus necesidades, porque evidentemente la pandemia les ha quitado muchas cosas. Al Teatro Amateur de Elche cómo le ha afectado esta pandemia. Bueno, pues le ha afectado esta esta pandemia en justamente lo que hablábamos, de esta muestra es mucho más pequeña porque las compañías no han podido actuar y luego han tenido una limitación en los espacios, es donde actúan, ¿no? Eh, la plataforma mismo una de sus reivindicaciones es es es, ese, es justamente un espacio eh, para poder ensayar eh, en los horarios. Que, que ensaya eh, el teatro amateur, porque evidentemente no nos dedicamos a esto, entonces tenemos unos horarios de trabajo, entonces las horas de ensayo pueden ser a las nueve de la noche, entonces ¿qué espacio público tiene esos horarios? Yo creo que una de las dificultades del teatro amateur. ¿No lo tiene el escorchador? Sí, el escorchador siempre brinda, de, de hecho eh, varias compañías que actúan en Mostra eh, han ensayado en el escorchador, pero tiene unas limitaciones horarias que es normal y evidente porque la gente querrá descansar, ¿no? Eh, pero, pero para nosotros es una limitación. En estos momentos eh, estáis reivindicando ante cultura, precisamente espacios que, que permitan eh, amoldar el horario a las, a, a, bueno, a las circunstancias de cada, de cada uno de los, eh, de los grupos. Eh, sí, eh, es decir, eh, la plataforma tiene un espacio asignado que chimeneas, pero en este momento no no no reúne las condiciones que creemos que debería re, reunir entonces si lo que solicitamos es o un cambio de espacio eh, o un arreglo de chimeneas no es decir porque después de tantos años chimene, esto es como una casa si no arreglas el tejado pues te entrarán goteras no supongo que los arreglos que necesita este espacio serán accesibilidad eh, accesibilidad ventilación luz eh... Goteras. Pero dónde estáis? ¿En un sótano? Claro, chimeneas es el sótano de la plaza. Vosotros aportáis luz con vuestra <ríe> convivencia. Muchas gracias. Y seguro que cuando salís al escenario lo dais todo, lo entregáis. Es que, por supuesto. Mira, el otro día pensaba, eh, pensando ya en el acto de clausura y en el discurso, eh, pensaba. Que la palabra amateur la llevamos en nuestra razón social porque evidentemente amamos el teatro. Porque si no, otra explicación no, no, no tiene. No, no, no la tiene. Según has descrito donde ensayáis eh, todas las noches. Supongo que serán horas y horas. Pues gracias por esa pasión por el teatro. Gracias Creo que la reflejáis en eventos como La muestra que comienza, abre sus puertas este jueves a las 8, pero las la 8, función... La función es a las 9, pero a las, las 8 la, yo pediría, por favor, que la gente se vaya acercando para que, para que la entrada sea mucho más fluida. Y no hemos dicho, sé que las primeras funciones ya están a tope, las reservas, pero no hemos dicho dónde tienen que reservar, en qué página web. Eh, lo pueden encontrar en, cuando descargan el programa, que es interactivo y está en la web, en, de, debajo de cada obra de teatro pueden entrar en enlace a formulario, pero está en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter, en uh -huh. el blog de la plataforma, cómo conseguir tu entrada, cómo rellenar el formulario, cuáles son las medidas, está todo en nuestras redes sociales. Y la Mastro se mantiene como muestra de Teatro, Dama de Elche. Por supuesto, sí, sí, sí. Consuelo Pérez, presidenta de la plataforma de Teatro Mater de Elche. Gracias. A ti, muchas gracias. 101.4, Tele-Elche, Radio Marca.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 Son las 10 y 21 minutos de la mañana y antes de la ronda de noticias vamos con más música. Vamos con una pieza que sorprende como son los ritmos cari caribeños pues mezclados con la música del gran Mozart. Disfruten de este rondo a ritmo de mambo que es realmente una delicia musical.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 ...101.4... Teleelch Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...pues es tiempo ya de la... ...información local... Pasamos a la sintonía de informativos porque ya son las 10 y 28 minutos de la mañana y comenzamos aquí esa, ese repaso a la actualidad con eh, nuestro compañero Salvador Campello. Salva, muy buenos días. Hoy la actividad es frenética. Hoy es frenética porque, <risa> bueno, parece ya que todo ha vuelto un poco a la rutina después de tanto tiempo, aunque la pandemia, pandemia sigue marcando... El día a día, lo comentábamos desde las 9 de la mañana, incluso ayer ya lo adelantábamos en Telenit, el Misteri ha sido suspendido en este otoño, era de esperar, ahora pues falta saber si para el día 1 de noviembre, día del dogma de la Asunción, sabrá algo en la Basílica de Santa María. Vamos a recoger hoy todas las impresiones de esa cancelación que ayer tuvo esa Junta Rectora del Patrinato que, por cierto, guardó un minuto de silencio en la memoria de don Joaquín Serrano, que, como saben, ayer fue enterrado cuando, después de fallecer a los 66 años. Decía que hemos vuelto un poquito a la rutina, y a la <ríe> rutina informativa, no solo porque hoy, por ejemplo, van a hablar los empresarios del sector de... Las empresas de servicio, desde AESEC, sí, sí. vamos a ver cuál es su visión de cómo empieza el curso político en, en la ciudad. Vamos a estar muy atentos del curso académico. Ayer, se, esta casa, se adelantaba en primicia que había un caso confirmado en el colegio Blasco Ibáñez que había obligado a una clase de segundo de primaria a permanecer en cuarentena. Unos 26 alumnos están en casa. Los padres se quejan de que hay indefensión, que no saben, porque sus hijos sí que tienen que guardar cuarentena, pero ellos y los hermanos no. Los hermanos están yendo a clase en ese colegio. Pues a raíz de este caso nos están empezando ya a llegar más posibles, quiero remarcarlo, posibles casos de COVID en varios colegios de Elche, desde Luis Vives, desde el centro de Carrus nos llegan varios. Personas que ahora mismo, que ahora mismo están esperando un resultado PCR. Que es Como dices, es normal. Sabíamos que esto iba a ocurrir. Tarde o temprano iba a ocurrir. Los niños, es, es normal, eh, son parte de la sociedad y la tasa de contagio está en torno al 0,23%, con lo cual es normal que haya algunos casos de contagio, se sabía. Incluso que fuesen en la primera semana de, del curso académico, eso no debe de sorprendernos. Lo que hay que examinar aquí lo que vamos a estar muy atentos es cómo funcionan los protocolos. Claro. Una vez que una persona tiene eh, fiebre o se marcha a casa porque eh, cree que tiene síntomas, pide una PCR y se la hacen, pues hay que comprobar que esos protocolos funcionan correctamente. Y sobre todo el tiempo en el que están tardando en dar los resultados de las PCRs. Claro, porque, porque aquí también están las quejas, la saturación de los centros de salud también no ayuda. Claro, bueno, llevar... más que saturación de los centros de salud, saturación en esa en ese tiempo de espera entre que pides la PCR y te dan el resultado, ni siquiera en el que te la hacen, ¿no? en, ese, en esos tres cuatro días que puede pasar desde que lo pides hasta que te dan el, el resultado, hay que ver cómo funcionan los protocolos. De momento ya saben que cada colegio tiene sus propias normas, por así decirlo. Consellería da unas pautas y cada colegio es el que establece ese protocolo, desde los grupos burbuja, desde clases en las que a lo mejor eh, solamente entra una tutora eh, otros en los que entran otros profesores pero mantienen las distancias, hablo por ejemplo de las clases de gimnasia, bueno pues cada colegio tiene una forma de proceder y lo que hay que examinar es que funcionan todo ello y sé si que pedir explicaciones no pedírselas a los padres ni siquiera a los centros, sino a consellería que es la que debería de marcar ese protocolo por cierto, consellería que se lava las manos y no va a dar datos a nivel local los va a dar una vez a la semana y provincial Ni siquiera vamos a poder saber oficialmente cuántos casos hay. Vamos, que otro tirón de oreja para esa transparencia en cuanto a los datos es imposible. Para que, que mejore la prensa de la Consejería de Sanidad, que es imposible. No, de Consejería Lleva. de Sanidad y de Consejería de Educación. De que educación aquí se juntan las dos, de... dos consejerías que ayer nos decían eso, que hasta que una vez por semana y, y que demos gracias de que lo van a decir a nivel provincial. Con esto, lo que queremos decir es... Atención a los bulos, atención a las redes sociales, atención a todo lo que nos llega por WhatsApp. Puede haber muchas pruebas PCR. Claro. No debemos ponernos nerviosos porque sepamos que en un colegio se va a hacer una PCR a un alumno. No, hay que ponerse nerviosos. Hay que dejar que actúen esos protocolos. Por algo se si han hecho esos protocolos. Y lo que hay que es seguir las recomendaciones, en este caso primero, de la dirección del centro. Y segundo, pues si Consellería se tiene que mandarnos un <risa> protocolo unificado que no cambie cada dos días, pues seguir también esas pautas y exigir que se cumplan todo lo que nos llegue por WhatsApp, todo lo que nos llegue por redes sociales, ponerlo en cuarentena uh -huh. y esperarse a que pues, de, de forma oficial intentemos contrastar toda esa información. Y que sepan también nuestros oyentes, nuestros telespectadores, que el trabajo no nos lo están poniendo fácil. No. <risa> no, para poder ofrecer cada noche los datos en el Telenit tenemos que luchar mucho para saber, por ejemplo, que hay dos personas en la UCI, en el Hospital eh, General, eh, lo hemos tenido, o sea, lo sabemos, está contrastado, pero no nos lo pone fácil la consellería para poder saberlo. Un último apunte sobre educación, ya no solamente sobre el. COVID. Ah, claro, el, el enfado de los eh, padres y madres del colegio El Palmeral, ¿no? El enfado barra sorpresa, porque ayer por la tarde conocíamos una denuncia pública que hacía la Asociación de Madres y Padres y familias del colegio El Palmeral, en la zona de la Comisaría de la Policía Nacional, que denuncian que en la entrada del colegio, en una de las entradas del colegio, que es justo a través de la ruta del Palmeral, se habían encontrado suciedad desde jeringuillas hasta preservativos, pasando por mascarillas usadas. Y litronas, y... eh, vamos, eh, como el comunicado que, que mandaron a los medios de comunicación es del todo llamativo. Exactamente. Que hubiesen jeringuillas, litronas... Eh, Dicen no que, claro, hasta, hasta ahora supera. se entraba por la puerta principal, la puerta que da a, a la comisaría de la policía, que eso suele estar limpio porque es una calle mm. bastante iluminada pero que ahora que se hace en grupos y que cada uno entra por una puerta distinta, cuando se entra por la puerta lateral del centro, que es la que da a la ruta, a la ruta eh. del Palmeral, pues que los niños tienen que pasar por una zona que está completamente sucia, que además es peligrosa con todo lo que estamos comentando, desde jeringuillas, reservativos hasta, hasta litronas. Esta denuncia la hacían ayer por la tarde. Empezamos a preguntar a los medios de comunicación para poder ofrecer esta mañana toda la información y, sorpresivamente... Por parte... No, afortunadamente, <risa> bueno, sí, dilo, ¿verdad? afortunadamente. Afortunadamente, yo digo en que, que ha sido sorprendente para los padres, ¿no? Que esta mañana nos avisaban diciendo que a las 9 de la mañana los servicios de limpieza ya habían eh, peinado toda la zona y habían retirado Pues todo. un aplauso para el ayuntamiento porque ha actuado, sí señor. Eh, ¿Hay una denuncia? Pues que actúe, que limpie. Y que gente los accesos a un colegio. Hoy vamos a estar palmelano. en el colegio. Vamos a hablar con los padres para que nos cuenten cuál era la situación que les llegó a explotar a través de ese comunicado, qué es lo que ha pasado. Y además le vamos a preguntar a la concejal de Educación por esta cuestión. Ah, claro, hay rueda de prensa. Hay rueda de prensa de la concejal. Vamos a preguntarle por esta cuestión y también por el inicio de curso, cómo valora este, esta primera semana y media que llevamos de, de uh -huh. curso escolar en Elche. Sabemos que las competencias en Educación a nivel local son limitadas no tiene mucho eh, mucha competencia la concejal salvo más allá del mantenimiento de los espacios y es lo que le vamos a preguntar si sí. los espacios están eh, pues bien mantenidos pues me parece muy bien porque teníamos previsto una entrevista con la concejal de educación pero parece que no tiene tiempo eh, así eh, la que la vamos a tener ocupada en vos. esa rueda de prensa no las la... incidencias la tienen ocupada con lo que en esa rueda de prensa supongo que nos nos hablará de las incidencias Porque el lunes también tenemos el inicio del curso académico en la Universidad Miguel Hernández. Exactamente. Que, por cierto, a través de una aplicación móvil los estudiantes pueden reservar plaza. Hablando del móvil, hoy, desde hoy, ya se puede pagar con el móvil en los parquímetros. La otro, hora se otro puede... Otro aplauso, ¿eh? Otro aplauso. Se puede... Un aplauso que llega tarde porque el servicio de la hora saben que con los nuevos parquímetros se puso en marcha. El 1 de septiembre, eso sí que era inamovible, pero mira, eh, 15 días después, 16. 16 días después hemos empezado a pagar con el Pues menos mal, móvil. más vale tarde que nunca. Le preguntaremos a la concejal de movilidad, que por cierto hoy presenta también la semana de la movilidad, uh -huh. lo que antes era conocido como el día sin coches, que ahora se ha convertido en una semana que este año pues va a estar marcado sin duda por la peatonalización de muchas calles del centro. Atención mm. a los conductores, claro. atención a los conductores, porque la Plaza de Leceres de Santa Yusia, donde está Alitrut, cambia de sentido de ah, circulación. No, menos mal cambia de sentido de circulación claro. solo en horario laboral de lunes a sábado, es decir, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados solo por la mañana. Cambia ese tramo. Claro, es que es normal. El carrer facho va a facho ya el, está cerrado. El ¿no? carrer facho está cerrado. Entonces, para poder acceder a, a, a la, parada de taxi y claro, la parada de taxis, a Capitán taxis a la zona de Séneca, de, de, de uh -huh. la Plaza de la Merced, uh -huh. a, toda esa, a toda esa zona, pues era imposible acceder y lo que se va a hacer es cambiar el sentido. De la calle Eres de Santa Yusia, pero solo el tramo entre la calle San Vicente hacia abajo, es decir, uh -huh. en la zona de Alitruc, en la zona del antiguo ñanyam sigue siendo hacia arriba. O sea que no hay que. Estoy coger... aquí diciendo, ¿de no, Martes? no, no, pero es. <risa> portal de Grañana, creo que se llama, ese trocito pequeño. Ese trocito de Portal de Grañana, no. Eh, ese todavía. Con lo que los conductores no, no pueden ir por. El no, portal de Grañana es el de arriba, el del Misón del Parque. Pero llega hasta ahí. Hasta el, hasta Ñam -ñam, el antiguo ñañam. Creo que sí. Bueno, la cuestión es que Madre hay que vida. decir, hay que decir a los conductores que para ir por la calle de, de Alitruc, Que por no el me trocito Dalitruc, sí, no me de Alitruc, sí, Eres de Santa Yusia. Sí, Eres de Santa Yusia, hay que ir por San Vicente. Por San Vicente. No por Maestro Albéniz, no, por el parque municipal, porque no, no lo permite. Exactamente. San Vicente. La calle San Vicente. Es muy importante esta información porque el carrero despacho está cerrado de lunes a sábado. De lunes a sábado en horario laboral. Y este cambio de sentido solo será durante eh, el horario laboral. Lo digo también por si alguien aparca, es verdad que solamente hay tres aparcamientos, nosotros tenemos 80.000 oyentes, por pues solo tres para poder aparcar en esa zona de, de Alituro, en Neres de Santa Yusia, que si aparcan el coche al revés, sepan. Que ah, claro. si apartan el sábado por la mañana, al revés, sepan que el sábado por la tarde la, la calle cambia de, de dirección. Son cosas bueno, importantes sí, que, bueno, pues aquí las, podemos, las muy, podemos contar. Muy importantes porque es acceder a, a, a una calle como Capitán Lajero o a una plaza como la Plaza de la Merced. Exactamente. Donde está la parada de taxis. Uh -huh. Pues muchas gracias, Alba. Creo que, bueno, no, no, no me has dicho las previsiones. Además, bueno, hay la, ruedas la, de prensa Las he ido diciendo como la de AISEC. AISEC sí, cómo... y jovenpa y... también tendremos. Y luego, la previsión más importante que estamos esperando hoy, aparte sí. de esa rueda de prensa de movilidad, de educación sí. y de bebé, la más importante que estamos esperando es que vamos a conocer al comisario provincial. Ah, efectivamente, eso era lo que A las 12 del mediodía, el alcalde va a recibir al comisario provincial, saben que se presentó el pasado mes de julio, fue nombrado, pero uh -huh. con todo, la situación sanitaria, pues no se ha podido, no le hemos podido preguntar. Le vamos a preguntar por la situación. Es verdad que solamente nos va a poder hablar a nivel provincial, no a nivel eh, local de pero Elche. Pero el comisario local. Pero le vamos a, a... Supongo que estará el comisario local. Si está, pues le pregunta claro, al local. Obviamente. <risa> y sabremos local y provincial. Perfecto. Salva, muchas gracias. Empezamos ya a trabajar, que no es corta la mañana, ¿eh? <risa> pues sí. Y solo tenemos una hora y veinte minutos, porque a la una aquí estamos. Ya lo han oído. A la una más noticias, porque las hay, las hay. Eh, nosotros continuamos esta ronda de noticias. Fíjate, se me había acabado hasta la sintonía de tanto que hemos hablado, Salva. Pero vamos a cambiar la sintonía y vamos a dejarles ahora con Paco Gómez, porque también supongo que habrá actualidad en el Elche Club de Fútbol. Paco, muy buenos días, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya ha hecho oficial los dos primeros fichajes para la primera división. Se trata del colombiano Jason Lucumí, delantero de 25 años, y del argentino Juan Sánchez Miño, de 30. Lucumí eh, fue anunciado ayer como primer fichaje del conjunto blanquiverde a sus 25 años, logra su primera experiencia en el fútbol europeo. El futbolista juega como delantero centro, aunque también se puede adaptar como extremo derecho. Empezó su carrera en el Atlético Fútbol de Cali, en la segunda división colombiana. De allí se marchó al Club Deportivo América de Cali, dando el salto a la élite del fútbol colombiano. Posteriormente, fichó con el Atlético Nacional, también de primera división, para fichar en la pasada campaña con el Tigres mexicano, aunque allí no jugó ningún partido debido a su cesión a Querétaro, también de la Primera División de México. Jason Lukumi eh, jugó en Querétaro... En la Liga de México, anotando cuatro goles, promedió cuatro asistencias y se consolidó como el futbolista con mayor provenio de regates eficaces de todo el clausura 2020 con un total de 41. Lucumí también fue convocado por la selección colombiana Sub-20 para disputar el campeonato sudamericano Sub-20 disputado en Uruguay, en el cual anotó cuatro goles en ocho partidos. También participó en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2015 de Nueva Zelanda. El segundo en anunciar su fichaje fue el argentino Juan Sánchez Miño, lateral izquierdo de 30 años que llega a España tras cuatro temporadas en Independiente de Avellaneda, equipo de la Primera División Argentina. En este conjunto logró la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018. Jugó 120 122 partidos con Independiente y anotó tres goles. El futbolista acordó su salida con Independiente a cambio de 200.000 dólares eh, para poder salir más la deuda que el club mantenía con él, algo más de 500.000 dólares. Miño ha jugado en equipos como Estudiantes de la Plata, Boca Juniors y Cruzeiro en Sudamérica, mientras que la única experiencia en Europa fue con el Torino italiano por lo que se espera que aporte veteranía al equipo para dar la talla en una temporada tan exigente en Primera División. Son, como digo, los dos primeros refuerzos de Bragarnik, los dos primeros refuerzos para esta temporada en Primera. Todavía queda una decena, pero ahí están ya el colombiano Jason Lukumi y el argentino Sánchez Miño. Buenos días. Buenos días, Paco. Pues ya lo han escuchado ustedes, los fichajes, los nuevos fichajes para un equipo de primera. Y cerramos ya la ronda de noticias con la información meteorológica con Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, la pequeña dorsal centrada sobre el Mediterráneo continúa garantizando la estabilidad atmosférica durante esta madrugada cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que en buena parte del territorio no han bajado de los 19-20 grados aquí en la ciudad una mínima que ha rondado los 21 grados para esta mañana predominio cielos despejados, apenas veremos alguna nube aislada de tipo alto, viento en calma a primeras horas conforme vaya avanzando la mañana se activa. ...el viento flojo de componente marítima... ...por la tarde... ...nubosidad en aumento... ...sobre todo en el último tramo... ...hoy a entrada la noche... ...llegarán también algunas nubes de tipo medio... ...el protagonista... ...el viento de levante... ...rachas en torno a los 25-30 km por hora... ...y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer... ...máximas que en buena parte del territorio... ...van a rondar los 30-31 grados... ...aquí en la ciudad temperatura diurna alcanzará los 30 grados. En Santa Pola no pasaremos de los 28 grados. Mañana jueves con la aproximación del embolsamiento de aire frío en altura a la península desde el oeste eh, tendremos una situación marcada por la nubosidad en aumento sobre todo durante la segunda mitad del día no esperamos precipitaciones como mucho por la tarde se podría escapar alguna gota, viento flojo de componente este, temperaturas máximas en torno a los 28 29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada no bajarán de los 21 grados, el viernes abundante nubosidad, cielos muy nubosos, por la tarde se podrían escapar algunas gotas alguna precipitación de carácter débil, muy poca cosa temperaturas sin cambios significativos, el sábado restos de inestabilidad atmosférica con tendencia a cielos poco nubosos o despejados y el domingo seguiremos viendo alternancia de nubes y claros Para el fin de semana las temperaturas diurnas van a rondar los 28-29 grados y es que nos seguirá acompañando una masa de aire relativamente cálido. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Yundá. 1.4 Teleelch Radio Marca.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 Estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 10 y 46 minutos, tenemos 26 grados de temperatura y después de escuchar este, eh, pues el tiempo... ...de la previsión meteorológica, ese espacio patrocinado por la firma eh, Hyundai... ...vamos con la última de las entrevistas programadas... ...estamos comprobando cómo sigue avanzando los contagios por coronavirus... ...el hecho de contar a diario esos nuevos casos positivos... ...se debe a esa gran preocupación que existe... ...ante la posibilidad de volver a otro confinamiento... ...hay sectores como el de la hostelería y el ocio... ...que están sufriendo las consecuencias de esta crisis... ...que nos ha dejado la pandemia... En este sentido, hoy, dentro de unos minutos, las asociaciones de empresas de servicio, ESEC y la de hostelería, van a ofrecer una rueda conjunta, una rueda de prensa conjunta, para denunciar la situación actual que vive el sector de la hostelería y del ocio. Pues bien, para conocer sus reivindicaciones y esa situación, contamos con el presidente de la patronal, ESEC, de las empresas de servicios, Antonio Andreu. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación que van ustedes a denunciar hoy? Bueno, eh, la situación que tenemos es que dentro de la de restauración, pues tenemos problemas porque la hora de cierre de cada uno de ellos es antes de la que habitualmente viene siendo. La limitación de, de los aforos es eh, eh, cada vez bueno, es más corta porque tenemos que guardar unas distancias entre, las mesas, entre unas mesas y otras, y eso pues, perjudica claramente la facturación de cada una de, lo, de los, eh, los, las empresas de restauración. Y en cuanto al ocio nocturno, pues como tienen que cerrar a la una de la mañana, pues prácticamente les deja sin eh, apenas eh, poder facturar lo que tendrían que hacer para, para este para esta cuestión. Por otro lado tenemos a, a restaurantes que están ubicados dentro de la zona del de, de polígono industrial, que bueno hay muchas empresas que eh pues, realizan teletrabajo y incluso es que han acortado el, el, el tiempo de trabajo. Eh, eh, prohibiendo incluso a sus trabajadores salir dentro de, de las empresas para comer fuera para evitar contagios y esto perjudica claramente la restauración en el ex parque empresarial. Nosotros vamos a denunciar esta, esta situación para que se conozca porque aunque evidentemente no, no, no podemos hacer nada en contra de las decisiones técnicas y sanitarias que son necesarias para la pandemia, o pues si sí creemos que si este sector, tanto de la hostelería como de la ocio nocturno, eh, les hemos cargado las mochilas de tener que eh, jugar un papel claramente eh, problemático en esta pandemia para poderlo resolver, pues necesitaremos porque las Administraciones públicas tomen cartas en el asunto y de alguna forma compensen esa pérdida de facturación y de beneficios que están teniendo estas empresas eh, eh, para que no desaparezca. Es, y esto es de lo que vamos a hablar. Claro, eh, van a denunciar la situación, que evidentemente es grave, pero la compensación económica, ¿cómo se puede cuantificar? ¿El ayuntamiento que qué de, puede hacer? ¿El Gobierno valenciano el ayuntamiento... qué puede hacer? Sí, el Ayuntamiento, yo entiendo que, que las funciones que, que ha hecho, las subvenciones que, que ha dado son las que tiene respecto a su presupuesto. Y yo creo que la Generalitat Valenciana sí debería dar subvenciones a, a la explotación y, sobre todo, el Gobierno de España, porque esta situación no solamente se produce en el C, sino que se produce, yo entiendo, que en la mayoría de las poblaciones y de, y de las, y las provincias españolas. Entonces, sí debería, en primer lugar, apoyarlas. ¿Y cómo cuantificarlas? pues Por ejemplo, a través de la agencia tributaria pues nosotros tenemos una serie de, de módulos que son los que marcan los rendimientos que teóricamente tienen cada una de, las, de estas empresas según los metros de barra, según los números de trabajadores, etcétera, y cuantificar esas subvenciones en base proporcional al perjuicio de cierre que les, si les haga. Por ejemplo, si se cierra tres horas antes, pues hacer un cálculo proporcional en base a estos módulos y subvencionar a las empresas de esta manera. El caso es que si, si no tomamos cartas Creo yo. Desde el punto de vista de la asociación así lo hemos discutido. Si no tomamos cartas respecto a estos sectores que cargan claramente con la mochila sanitaria, pues entonces el problema es que tenemos que afinar estos sectores tendrán que cerrar. Porque no solamente es un problema de ERTE, no solamente es un problema de que yo dejo a mis trabajadores en casa y me cuesta menos dinero <ríe> de lo que me cuestan sus seguros sociales sino que hay muchas empresas que han tenido que afrontar inversiones importantes en reformas de sublocales, etcétera, etcétera, y que tienen préstamos que pagar todos los meses y alquileres que pagar. Y respecto a esto, la única ayuda alquiler que se ha dado son los niveles del ayuntamiento, que, bueno, que está bien dentro del presupuesto, pero no va a solventar eh, lo largo que pueda hacer esta situación, porque no lo sabemos. Entonces, yo pienso que el Estado en este momento, ya que obliga por ley a que las cosas sean de una manera, de acuerdo, que compense el perjuicio para que la mochila de la pandemia económica pues, la llevemos entre todos, no solamente entre los empresarios de este, de este sector. Si van a hablar de la situación actual de los restaurantes y de los establecimientos de ocio nocturno, eh, supongo que tendrán datos de cuál es sí. el estado de los mismos en estos momentos. ¿Qué factura es la que ha pasado? Eh... Bueno, nosotros, eh, por ejemplo, en el polígono. Eh, eh, eh, de Torrellano de este Empresarial, luego si quieres hablaremos del, de, del centro de Elce o, o de los restaurantes de Elce, eh, en el centro empresarial el mejor de los casos que, que hemos obtenido es el 50% de bajada en facturación. Eh, ¿Por qué razón? Porque la gente está saliendo menos, hay, hay empresas que, que ya no permiten salir a los trabajadores para que no haya, para que reducir el el, el número de contagios, y eso hace que la gente no vaya a, a los restaurantes. El hecho de que la gente trabaje desde casa con el, con el teletrabajo hace que la gente salga menos a los restaurantes porque desayuna en casa o come en casa y ya ese gasto no lo realiza. Entonces, estamos hablando de que varios restaurantes del polígono de Correa nos llaman ya de cierre. Durante este fin de semana, dos que, que, que yo conozca. Y, y en el tema del C de estamos hablando de una reducción del, 70, del 25% de la facturación que ya es un importe importante pero en el caso del ocio nocturno es que algunos no pueden ni siquiera abrir, porque como hablan del nocturno y los obligan a cerrar la una la facturación ha sido casi del 100% sobre todo en, en el tema del ocio nocturno que también cerrarán ustedes eh, eh, ha, ha hablado de que este fin de semana van a cerrar dos restaurantes en el parque Dos restaurantes en el parque, el parque empresarial. Y sí. en el resto de la ciudad dice que se ha reducido un 35% de la facturación, esto también un 25%, un 25 sí. de sí. la facturación. 25. Sí, y eh. en ocio incluso el 100% en muchos de los casos, porque eh. no pueden abrir. Con lo que estarán cerrados también los comercios. Estamos sí. hablando de datos que eh, esto se reflejarán en las en cifras del paro mes a mes o del próximo mes. Sí, sí. Pero lo importante es que eh, yo lo que creo es que, que tenemos que tener una, una visión de, de, de qué va a ocurrir cuando, cuando a, acabe la pandemia. Evidentemente, el paro se va a aumentar por paro o ERTE. Es decir, mientras los ERTE vayan funcionando, la gente preferirá los ERTES para intentar eh, la medida de lo posible resolver el problema de, de resolver el problema de los trabajadores para que no se pierda la relación contractual, ¿de acuerdo? Que a mí eso me parece muy muy importante e interesante. Pero claro, el, el problema es que si no lo que vamos a conseguir es que las empresas vayan muriendo durante la época, esta época de pandemia, porque si bien pensábamos que la vacuna iba a estar pensábamos, ¿no? queríamos pensar, ¿vale? Queríamos pensar de que la vacuna iba a estar en unos meses Pues posiblemente en, en, en dos o tres meses no va a estar la vacuna, porque para que se tenga garantía, pues ya hemos ido a hablar a técnicos que necesitamos mucho más tiempo. Entonces, tenemos que tener la paciencia adecuada. Si tenemos que darle los meses que requiere ese tema, pues muy posiblemente nos podamos ir. Ayer dijo un técnico en, en televisión de diciembre del 2021 para tener una situación donde la gente esté vacunada y que la, la vacuna esté eh, eh, con cierta con, con garantía. ¿no? Entonces, estamos hablando de un año y medio para llegar a esa normalidad total. Si que tenemos que soportar las empresas de, de hostelería, en este caso y de ocio nocturno y, y de restauración, va a tener que soportar todas estas limitaciones de facturación para intentar evitar lo que es prioritario, por supuesto que es la sanidad, pues nos vamos a encontrar que van a desaparecer la mayoría de ellas. Pues este es el panorama que hay. Ustedes están reivindicando, evidentemente, compensaciones eco económicas, sí. pero el ayuntamiento también está preparando la ciudad para dinamizar el comercio, sí. y esto hablamos sí. ahora de los servicios, que usted es el que preside la patronal de servicios, sí. eh, con la peatonalización del casco histórico. Ustedes, desde sí. AESEC, ¿Cómo ven la planificación urbanística que está llevando a cabo el ayuntamiento, el equipo de gobierno en estos momentos? Hombre, desde, desde nuestro punto de vista siempre hemos eh, echado en falta eh, eh, un planteamiento a, a medio largo plazo de toda la planificación de lo que deba ser él. O sea, eh, qué, qué, ¿qué va a ocurrir con el mercado? ¿Qué va a ocurrir con el edificio progreso? Qué, ¿Qué va a ocurrir eh, con el, el hotel de, de Arenales? Qué, ¿Qué va a ocurrir… Eh, eh, ¿cuándo, dónde se va a plantar el, el siguiente hospital, que va a hacer falta en muy breve plazo, eh, son cosas que nosotros estamos menos. O sea, ¿cómo, cómo hacer un tren eh, eh, eléctrico que, que vaya a, al... Pues, bueno, este tipo de cosas que tenemos en, en, en la mesa y que poco a poco vamos trabajando con el ayuntamiento para intentar conseguirlas, ¿De acuerdo? O sea, pero si nosotros hacemos la personalización de la corredora, nosotros ahora vamos eh, eh, a anunciar también que, que vamos a hacer un plan conjunto entre el, el, la Asociación de, de Hostelería y y para potenciar que, que la campaña de navidad sea exitosa para todos y vamos a plantear pues que eh, si, eh, plantearle al ayuntamiento la posibilidad de intentar hacer un bono conjunto en el que se pueda dar un 50-50 personas -50 que se puedan gastar 50 euros dentro del Del, del comercio delicatado se les pueda bonificar con otros cincuenta con otros cincuenta euros para que si se lo gasten siempre con la condición de que se lo gasten dentro del comercio del ce de acuerdo ubicado en el centro o cualquier eh, comercio del ce para potenciar primero el comercio, el pequeño comercio ehxitano eh, que, que lo está pasando muy mal y junto con la con la hostelería. También vamos a plantear una campaña que, el, que la tienen preparada nuestros compañeros de la Asociación de Hostelería para intentar, eh, ya que tenemos una petanización de, de la corredora y se va a quedar, yo entiendo que muy bonita y que en la plaza Gas también se va a quedar muy chula con los pavimentos que estamos viendo que están poniendo, pues potenciar para que tanto un poquito la restauración y un poco el comercio salga a la calle con las medidas sanitarias adecuadas y con las medidas de seguridad que correspondan, para que esta campaña de Navidad sea un pequeño empujón entre todos los visitanos y podamos sacar a, a el comercio y la restauración a la calle para compensar en parte pues, todos estos meses de, de, de deficiencia. Y, bueno, queremos trabajar con ellos. O sea, eh, la decisión de, de la tenderización de la corredora está hecha, la ejecución está hecha. Entonces, tenemos que trabajar con las partes positivas que sostengan, ¿de acuerdo?, para que esa decisión sea lo bueno, más productiva posible en, en el CHE y solicitar aquellas previsiones de las cosas que entendemos que todavía no están Pues muchas gracias, Antonio Andreu, y toda la suerte para esa campaña, precisamente, eh, que se cumpla el objetivo de dinamizar el comercio y la restauración en el CHE. Gracias. Ok, gracias. Buenos días.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Nos vamos porque Rosa Lucas eh, ya está preparada para estar entre amigos en su salsa. Nosotros se les dejamos con la música de Franco Batiato. Hasta mañana.